Amables oyentes, seguimos considerando los parecidos y las diferencias que hay entre el cristianismo y el islam. Teóricamente, el musulmán cree en la torá es decir, en el Pentateuco judío y algunos otros escritos incluidos en el Antiguo Testamento y en el Evangelio. Pero, en la práctica, cree en esas escrituras en la medida en que su texto se conforme a la enseñanza del Corán. Porque para un musulmán, el Corán es la regla y la medida de toda verdad. Aquí tenemos que tener en cuenta el sentido que hay que dar a cierto número de textos del Corán que declaran que la Torá y el Evangelio han sido torcidos o manipulados o que algunos de sus pasajes han sido olvidados. Y este es un problema delicado. No se sabe si se trata solamente de rehusar la interpretación ofrecida por los cristianos y los judíos, sin dejar de admitir la autenticidad del texto en sí, o se trata más bien de una afirmación jurídica, según la cual los textos mismos habrían sido falsificados. Es decir, hay que discernir si la acusación o el comentario musulmán se refiere a los intérpretes de los pasajes o a los falsificadores de los textos. La mayoría de los comentaristas musulmanes se inclinan por la idea de la falsificación del texto. Pero hay que tener en cuenta también que en un momento dado Mahoma invitó a los judíos que eran sus contemporáneos a volver al ejemplar de la Torá que ellos poseían. Y dice el Corán, antes de que fuera revelada la Torá, todo alimento era lícito para los hijos de Israel, salvo lo que Israel se había vedado a sí mismo. Di... Si es verdad lo que decís, traed la Torah y leedla. Y esta cuestión merece mucha atención, como también merece atender el hecho de la descripción que se hace de Mahoma o de la interpretación de la personalidad de Mahoma, porque es precisamente en la persona de Mahoma donde aparece el tipo humano que el Islam preconiza. Es en Mahoma donde la comunidad busca la realización del ideal del Islam, el ideal coránico. El hombre generoso, paciente, valeroso, que perdona después de la victoria, pero sabe mostrarse duro durante el combate. El hombre que permite la poligamia hasta el número de cuatro esposas. Esto aparte del caso personal de Mahoma, que el Corán soluciona de otra forma. El hombre que como amo tiene derecho a unirse con sus esclavas. El hombre que puede practicar lícitamente el repudio en ciertas condiciones, aunque no se recomienda el repudio. Y el Corán hasta indica medidas para tratar de reconciliar a los esposos malos. ...que se encuentran en dificultades entre sí. Además, especialmente insiste en la justicia... ...que hay que observar en algunos casos de relaciones matrimoniales. Y no hay que olvidar que el Corán prohíbe terminantemente... ...tanto el adulterio como la prostitución. El Corán alaba el perdón, en primer lugar para restablecer la paz en el interior de la comunidad islámica o en general, sabiendo que este gesto puede conmover quizás el corazón del adversario y convertirlo en amigo. El que quiere hacer valer su derecho del talión, ojo por ojo, diente por diente, puede hacerlo. Y en la guerra debe combatir con firmeza. Es decir... Hay pautas éticas muy parecidas a las contenidas en la Biblia judeo-cristiana y hay otras que son profundamente diferentes. Se presenta a los compañeros de Mahoma como severos con los infieles y al mismo tiempo cariñosos entre sí. Son para la paz, pero para la paz de los fuertes después de la victoria. Y, como todos sabemos, la guerra ocupa un lugar muy importante en el Corán. La guerra para regresar a la Meca, de donde los musulmanes habían sido obligados a huir. Guerra para someter a los que en Arabia se habían negado a aceptar la ley musulmana. Guerra contra los perseguidores de los musulmanes. Y se señala que precisamente los discípulos del islam tienen una misión que cumplir en el mundo y no temen la muerte pensando en la fidelidad al corán y la felicidad que el mismo corán les promete también se les permite poseer bienes de este mundo pero no deben gozar de ellos sino con mesura y sin excesos esta es la declaración ideal del jordán perdón la declaración ideal del Corán. Tal vez para nosotros no sea exactamente esa la realidad que contemplamos hoy, pero de todas maneras aquí estamos comparando las bases del Islam con las estructuras doctrinales del cristianismo. Se censuran las renuncias que prohíben lo que Dios ha declarado lícito ...aunque haya ascetas musulmanes que han vivido muy austeramente. A Mahoma dice una tradición muy conocida... ...le gustaba la oración, le gustaba el perfume... ...y le gustaban las mujeres también. Y estos son los detalles que a veces desde el ángulo cristiano... ...o desde la óptica cristiana tenemos que objetar... ...si es que realmente fue así, por lo menos así dice la historia... Y así lo corrobora la tradición. También en el Corán hay toda una legislación referente a la conducta personal, a la observación religiosa o a la observancia del culto. Varios textos tocan también las prohibiciones alimentarias, la guerra, se entiende en la guerra injusta, los contratos, la usura que se prohíbe de manera expresa. En el Corán se alude a la esclavitud, como un hecho social de la época, pero se cita la manumisión como algo recomendable, hasta se prescribe para reparar algunas infracciones de la ley. Entonces, uno tiene que pensar dónde está esa comunidad que describe el Corán. Evidentemente, como ocurre con el mundo llamado cristiano, algunos sectores del mundo llamado musulmán han perdido confianza su fidelidad a todas las recomendaciones del Corán y solo conservan una parte de ellas. Esto no lleva implícito una censura, sino un comentario para demostrar que a veces los fundamentos, los orígenes se olvidan con el tiempo. ¿Cómo podemos caracterizar hoy a la comunidad musulmana tal como la define el Corán? Uno no sabe si definirla como una iglesia o como un Estado político, o preguntarse hasta qué punto en el Islam están ligadas la religión y la política, asociadas en los hechos cotidianos. Es un tema importante que vamos a ver en otra plática porque hoy terminó nuestro tiempo.